Bienvenidos a su programa Momento Decisivo con el pastor, escritor y maestro, el Dr. David Jeremiah. Hoy continuamos nuestra serie de mensajes sobre la vida del profeta Elías. En este episodio, Dios matricula a Elías en el primer curso de fe. Es un nuevo curso que Elías todavía no ha tomado, pero necesita saber cómo funciona la fe. Así que Dios lo va a llevar a atravesar un proceso para enseñarle los principios de la fe...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 Estoy emocionado del tiempo que pasaremos juntos hoy en la Palabra de Dios. Si quieres seguir en su Biblia durante este estudio, puede buscar su lugar en el libro de Primero de Reyes en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes, capítulo 17. Ahí comienza la historia de Elías. Ya hemos visto el anuncio de Elías al rey Acab de que Dios detendría la lluvia debido a la corrupción moral en la nación. Y ahora... Dios le ha mandado a Elías del Palacio a un lugar llamado el Arroyo de Querit, donde Dios ministrará a su profeta y le dará algunas lecciones en la fe. También le recuerdo que el manual Fuego del Cielo está disponible por primera vez en español. Para más información de cómo adquirir el manual, por favor comuníquense al departamento de servicio al cliente. Bien, hablemos ahora de la Escuela de la Fe.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 Fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Uno de los pensamientos aleccionadores de la vida cristiana es la verdad de que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Dios en realidad no se impresiona con nuestros logros como nosotros los soñamos. A Él le interesa más cómo vivimos que lo que logramos en nuestras vidas. Su propósito es edificar creyentes, no catedrales. Su enfoque recae en personas, no en programas. Por esto, cuando Dios obra en la vida de una persona, a menudo sigue eventos inexplicables. Es su propósito, en muchas ocasiones, mediante estos eventos inexplicables, preparar y perfeccionar a los que Él planea usar para representar su causa. El Nuevo Testamento dice, «El Señor al que ama castiga, y Dios castiga a todo hijo suyo». A veces, cuando en nuestra vida surgen dificultades, no es evidencia de que algo ande mal, sino, más bien, es prueba de que algo está muy bien, que le pertenecemos a Dios, que Él es nuestro Padre. y que está tratando como un padre trata al hijo a quien quiere bien. Al empezar este próximo capítulo en la vida de Elías, es evidente que Dios ha seleccionado a este profeta en particular para adiestramiento sobre la marcha. Elías ha pasado su primer importante examen y luego, con intrepidez, se presenta ante el perverso Acab y le dice que va a haber una sequía en la tierra. Como vimos en el mensaje pasado, Elías tiene el poder de la confianza y el valor que brota de su sistema de prioridades. Como recordarán del mensaje pasado, Elías pudo presentarse ante un rey tan perverso y cruel y pronunciar juicio sobre la tierra de Israel debido a que se preocupaba más por su oración privada ante Dios que por su pronunciamiento público ante Acab. El libro de Santiago nos dice que él oró antes de presentarse ante el rey. Aprendimos también que Elías Se preocupaba más por la reputación de Dios, que estaba siendo arruinada en toda la tierra, que lo que le preocupaba el reconocimiento del rey Acab. Tenía la absoluta certeza y claridad para presentarse ante el rey con tanta audacia, porque en realidad no le importaba la forma en que Acab pudiera tratarlo como le preocupaba por su propio testimonio y fidelidad a Dios mismo. Debido a que sus prioridades estaban correctamente ordenadas, Elías el profeta salió victorioso en su primera tarea asignada por Dios, pero Dios no había acabado con él. Aun cuando pasó su primera asignación con colores brillantes, ahora es tiempo de volver a la escuela y de volver al adiestramiento sobre la marcha. ¿Cuántos de ustedes se han visto sometidos por el Señor a recibir preparación sobre la marcha? ¿No es impresionante cómo eso resulta? Así que Dios...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 mientras Elías estaba de buen ánimo frente a Cab, en ese momento del encuentro había ciertos nubarrones en el horizonte de su vida el momento en que tendría que levantarse en el monte Carmelo y desafiar a la nación entera y su sistema de adoración a Baal tenía que estar preparado para ese gran momento de confrontación obviamente había varias cosas que todavía tenía que aprender hay cuatro lecciones que Dios va a enseñarle Según leemos en estos primeros siete versículos, son lecciones que muchos tenemos que aprender, lecciones que yo mismo estoy aprendiendo. Tengo que volver y hacer inventario de todas y cada una de ellas. No pienso que haya aprendido completamente ninguna de ellas, pero Dios está obrando en mí y me está enseñando algunos de estos principios poco a poco, conformeando con Él. La primera lección es lo que podríamos llamar La lección del procedimiento de la fe. En el versículo 2 dice: Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Ahora bien, Elías sabía, antes de ir a ver al rey Acab, que la esposa de Acab, la reina Jezabel, había matado a muchos de sus colegas profetas. Lo sabía. Sabía que estaba arriesgando el cuello al presentarse delante del rey y darle un mensaje tan impresionante. También sabía. como veremos en el capítulo 18, que Abdías, otro profeta, había tenido compasión de algunos de los profetas como Elías y había reunido un centenar de ellos y los había escondido en una cueva para protegerlos y evitar que Acab los matara. Alguien ha sugerido que el día en que Elías dejó Tisbe para ir a Samaria llevando en su corazón el mensaje de Dios que habría de entregar a Acab, debe haberse preguntado, conforme se acercaba al palacio, Listo para dar ese mensaje terrible, me pregunto, ¿qué debo hacer luego? Después de dar este mensaje, ¿entonces qué? Pero no hay ningún registro de ninguna instrucción que se le haya dado. Simplemente fue en obediencia al Señor. Entregó todo el mensaje que Dios le dio para que diera y luego, en ese momento ocurrió esto. Me encanta. cómo lo dice al principio del versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová. La conjunción y, también se puede traducir entonces. ¿Entonces qué? Entonces, después de haber hecho lo que Dios ya le había dicho que hiciera, entonces vino a él palabra del Señor diciendo, Así es como funciona el procedimiento de la fe. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado en secreto si Dios pudiera darles una descripción completa del plan de su vida? Señor, ¿podrías darme una cierta estrategia para marchar de aquí en adelante? Quiero decir, no me preocupa mucho el pasado, pero hacia adelante, dame algo, de modo que pueda verificarlo. Bien, Dios no hace tal cosa. El procedimiento de la fe es el procedimiento de obediencia paso a paso al Señor, de un momento intrépido a otro, y entonces percibir lo que tiene que ser percibido. ¿Ahora qué, Señor? Pasé al altar en la conferencia misionera y dije que iría al campo misionero. ¿Ahora qué? O me matriculé en la Universidad Cristiana Heritage y apenas me alcanzó para el primer pago. Pero estoy convencido de que tú me has llamado, Señor. Pero ¿ahora qué? Elías tiene una experiencia muy interesante por delante. Recuerdo haber leído sobre los primeros días de la carrera de Pablo. De hecho, se encuentra relatado en el mismo capítulo que habla de su conversión. Pablo aprendió muy temprano la lección del procedimiento de la fe. ¿Recuerdan ese versículo en el capítulo 9 de Hechos, versículo 6, en donde Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Ahora bien, un momento, Señor, No quiero entrar en la ciudad mientras no sepa lo que tengo que hacer. No, simplemente levántate y entra en la ciudad y cuando llegues allá te voy a decir lo que tienes que hacer. El procedimiento de la fe es una lección dura que aprender porque la mayoría de nosotros somos criaturas que queremos sentir la seguridad de saber todo el plan antes de dar el paso número uno. En la mayoría de las situaciones eso es sabio, pero el andar con Dios nunca ocurre así. Siempre tenemos que dar el paso número uno antes de que tengamos la menor idea de lo que será en el paso dos, tres o cuatro. ¿Cuál es el procedimiento de la fe? No pregunte por el mañana cuando todavía es hoy. No pregunte sobre el mes próximo cuando todavía tiene que vivir esta semana. Tome a Dios conforme a su palabra un paso a la vez. No fue sino cuando Elías obedeció el mandato de Dios de irse al arroyo Querit que leemos en el versículo ocho. que comienza el siguiente episodio de su vida. Entonces, ¿entonces qué? Entonces, después de haber hecho todo lo que Dios le dijo que hiciera al llegar a ese riachuelo, entonces, la palabra de Dios vino a él de nuevo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir junto con su pastor, lucho con esto? Dar un paso a la vez, hacer un movimiento a la vez. En realidad, quisiera tener más del cuadro, pero Dios... me da solo un cuadro a la vez y eso no me gusta ¿cuántos? ¿alguien más como yo? no me gusta esto un poeta de otra generación escribe lo siguiente él no me guía año por año y ni siquiera día por día sino paso a paso mi senda se abre mi señor dirige el camino ¿los planes de mañana? no lo sé solo sé este minuto él dirá este es el camino por fe anda en él Me alegro que sea así, hoy ya basta para llevar, y cuando venga el mañana, su gracia excederá con mucho su preocupación. Lo que haya que preocuparse o afanarse entonces, el Dios que dio a su Hijo tiene todos mis momentos en sus manos, y me los da uno por uno. Así es como funciona la fe. Si saliéramos de este edificio y tomáramos la autopista más cercana para cruzar el país de un extremo a otro y dijéramos, voy a quedarme aquí en medio de esta autopista y esperar hasta que todo semáforo de aquí al otro extremo de la nación tenga luz verde, no voy a moverme mientras no estén en verde. Nos moriríamos de viejos en ese mismo sitio. A veces nos sorprenden las luces amarillas de precaución, ¿verdad? Pero siempre es un semáforo a la vez, un paso a la vez. Si doy ese paso que Dios me ha dado para que dé y me pregunto al darlo, ¿qué va a suceder después de esto? Entonces, esa preocupación es legítima y hasta comprensible. Pero tal vez usted nunca lo sepa mientras no dé ese paso. Si Dios le hubiera dicho esta semana que haga algo y usted no lo ha hecho por el temor de lo que será el próximo paso, usted debe animarse por fe y dar ese primer paso, cuando ambos pies estén ya en ese primer escalón, Dios le dirá cuál es el segundo. Si le diera todas las direcciones a la vez, usted se perdería. Un paso a la vez. Eso es muy evidente en este pasaje. Es muy evidente en la vida de Elías. A menudo usted leerá las palabras, «Y la palabra de Jehová vino a Elías». Permítanme sugerirles, amigos y amigas, que si ustedes no están dedicados a la palabra de Dios, si no están permitiendo que la palabra de Dios los guíe diariamente, van a tener grandes dificultades para figurarse cuál es el siguiente paso, porque Dios nos habla y nos dirige primordialmente mediante su palabra. Bien, ese es el principio número uno, el procedimiento de la fe. Ahora, la lección número dos que Elías tiene que aprender, y esta es la lección que podríamos llamar la lección de la preparación de la fe. Leemos que la palabra de Dios vino a Elías y le dijo, Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Casi puedo oír a Elías discutiendo con Dios en su espíritu. No puedo asegurar que lo hizo, pero doy por sentado que lo hizo. Elías no está listo para ir a esconderse. Está listo para recibir unos cuantos golpes si es necesario. No es el momento de ir a esconderse, no durante su momento de gloria, pero como ven, lo que Elías no comprendía, Dios lo comprendía. Lo que Elías hizo frente acá era una minucia comparado con lo que haría por la nación entera. Era importante que Elías aprendiera la preparación de la fe. Si no hay arroyo querid, No hay Monte Carmelo. No se puede tener el producto sin el proceso. La fe y la paciencia siempre van asociadas una con otra. El principio divino de enseñar fe es el principio de soledad. Aisló a Jacob, aisló a Abraham, aisló a David. Cuando quiera que Dios esté en el proceso de preparar a alguien para una gran obra, a menudo usa el principio de aislarlo. Tengo la impresión de que Elías era un hombre muy solo. Es más... Al leer su vida desde el principio hasta el fin, he hallado solo dos ocasiones en que pasó unos pocos días en Sarepta, con quien Dios había señalado que lo atendiera. Hacia el fin de su vida se asoció con su sucesor, Eliseo. Hubo apenas un breve periodo de tiempo cuando Elías y Eliseo estuvieron juntos y un tiempo muy breve cuando Elías fue ministrado por la viuda de Sarepta. Pero el resto del tiempo parece que estuvo solo. No tenía compañero. Mi colega, pienso que el propósito de Dios para esconderlo en el arroyo, querid, fue no solo protegerlo de acá porque el rey hubiera enfurecido. Cada día que pasaba sin haber lluvia, cada día en que los sembradíos de Israel en Palestina empezaban a secarse, cada día en el que la economía se iba hacia abajo, Jacob, como responsable por todo eso, se enfurecía más y más contra el hombre a quien acusaba de haber causado la sequía. A decir verdad, Pasando al capítulo 18, se puede ver un cuadro de lo que Acab estaba haciendo. Leemos en el versículo 4 del capítulo 18. «Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Eso es lo que Acab estaba haciendo por estar furioso debido a lo que Elías había hecho y le echó la culpa a toda la fraternidad profética». Donde quiera que podían encontrar un profeta de Dios, Jezabel lo mataba. Así que Dios estaba escondiendo a Elías para protegerle de Jezabel, pero no creo que esa fuera la razón principal. Pienso que Dios escondió a Elías junto a ese arroyo, no simplemente para protegerlo, sino para prepararlo, para darle un poco de preparación tranquila para su propia vida, de modo que cuando se presentara el reto estuviera listo para hacerle frente. ¿Han notado alguna vez en la palabra de Dios cómo Dios hizo eso consistentemente con las personas que usó? Tomen a José, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. José pasó un tiempo en la cisterna y en la cárcel antes de ascender a ocupar el segundo cargo más poderoso en todo Egipto. Moisés. Siempre me ha gustado la vida de Moisés. Recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, la vida de Moisés fue para mí un gran estímulo porque hubo días cuando me preguntaba, ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero servir a Dios y aquí estoy estudiando hebreo. ¿A quién le importa el hebreo? Yo quiero servir a Dios. Entonces, me venía a la mente que la vida de Moisés duró 120 años y que básicamente Dios gastó 80 años de la vida de Moisés preparándolo para los 40 últimos. Y de esos, Moisés pasó 40 años en preparación en la soledad del desierto mientras cuidaba las ovejas de su suegro. Al estudiar la vida de David notamos que después de haber sido ungido como rey de Israel para suceder a Saúl en el reino, David volvió a los campos, volvió a las ovejas. Y nunca me di cuenta, sino cuando estudié su vida, que desde el tiempo en que David fue ungido como rey hasta el mismo momento cuando llegó efectivamente al trono, pasaron 15 años, la mayoría de los cuales pasó cuidando ovejas. De cuando en cuando iba al palacio para tocar su arpa para Saúl, pero luego volvía a sus ovejas. Todo el tiempo, allá en las afueras, en las laderas solitarias de las colinas, fuera de su casa en Belén, Dios estaba obrando en el corazón de David para prepararle para el momento último cuando ocupara el trono de Israel. No sé si han pensado en esto, pero el mismo Señor Jesucristo tuvo solo tres años de ministerio público, treinta años de su vida. Los pasó en el anonimato. Casi no hay ninguna información de los primeros 30 años de la vida terrenal del Señor Jesús. No hizo ningún milagro por 30 años. No hizo ninguna presencia pública de importancia, aunque hay unas pocas referencias a lo que sucedió cuando era adolescente. Pero por 30 años, nuestro Señor, en esta tierra, vivió un periodo de reclusión. Fue en los últimos tres años que su ministerio fue tan fenomenal. Es sobre esos tres años de los que se escriben en todos los evangelios. Esto es importante porque sé que muchas personas que están en esta congregación o oyendo este programa, que están en preparación, a veces, a veces es frustrante, a veces uno se pregunta, ¿para qué todo esto? ¿Para qué estoy gastando mi tiempo en esto? ¿No hay acaso una manera de acelerar esto y acabarlo y así dedicarme a lo que realmente vale la pena y empezar a servir a Dios? Con frecuencia me siento así. Los domingos por la noche, mi esposa y yo solíamos regresar a casa de la iglesia en donde ministrábamos y teníamos que conducir desde Fort Worth a Dallas, donde vivíamos. Y muchas veces, Sosteníamos esa conversación, encendíamos la radio en un programa evangélico que era muy popular en esos días y escuchábamos la predicación poderosa y entusiasta y nos emocionaba. Entonces yo pensaba, mañana tengo que volver a la biblioteca, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora, al mirar hacia atrás, amigos y amigas, quiero decirles que esos callados años de preparación fueron la clave para lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy muy agradecido por la oportunidad de pasar un tiempo en preparación. El hombre que va a ocupar un lugar alto ante Dios, como Elías, tiene que ocupar primero un lugar bajo junto a un arroyo, escondido. Hay en esto una lección muy práctica para todos nosotros y no quiero detenerme mucho en esto, excepto para decir que si no dedicamos tiempo para estar a solas con Dios, si no tenemos un lugar secreto, si no tenemos alguna manera de estar a solas con Dios, entonces... Nuestro ministerio público va a sufrir el impacto de nuestra falta de tiempo en un escondite. Adiós. le encanta esconder a su gente para poder así contar con su atención indivisa. Bien, esta es la lección número dos. Hemos aprendido el procedimiento de la fe. ¿Y cuál es? Que Dios nos guía un paso a la vez. Hemos aprendido la preparación de la fe. A menudo nos viene en un lugar escondido. Lección número tres. La provisión de la fe.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 Quiero que noten un par de cosas respecto a la manera en que Dios provee. Por favor, observen con atención. La provisión de Dios dependía totalmente de que Elías estuviera en el lugar donde Dios le dijo que fuera. Piénsenlo de esta manera. Tal vez es solo idea mía, pero pienso que Dios siempre está haciendo estas cosas todo el tiempo. Voy a despachar a Elías y decirle que se vaya al arroyo de Querid y luego les notificaré a los cuervos de la nueva tarea que les asigno. Dios Les da a los cuervos la dirección donde va a estar el profeta. En esta dirección es donde deben entregar la comida cada mañana y cada tarde. Si Elías no se asoma por ese lugar preciso, no hay comida. Es un principio maravilloso que todos debemos observar en nuestras propias vidas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, en el mismo centro de la voluntad de Dios, Él está obligado a proveer para nosotros. Pero muchas veces... Nos salimos con la nuestra y Dios dice, oye, hazlo, haz como te parezca. Yo voy a enviar mi provisión a este lugar. Si tú quieres irte a vivir en este otro lugar, allá tú. No es verdad que muchas veces en nuestra vida no tenemos las cosas que realmente necesitamos, no solo las cosas que queremos, sino las cosas que realmente necesitamos si nos detuviéramos un momento y examináramos nuestras vidas preguntándonos, ¿Estamos en el lugar al que Dios nos mandó? Por supuesto, la provisión divina no era lo que a Elías se le antojaba. Muchas veces confundimos nuestros antojos codiciosos con nuestras necesidades. ¿Lo han notado? Dios proveyó lo que Elías necesitaba. No necesitaba comida de lujo, necesitaba suficiente alimento como para mantener su vida y Dios se lo entregaba en la mañana y en la tarde. de nosotros podemos identificarnos con este pensamiento cuando parece que Dios nos tiene esperando queremos ponernos ocupados para él tal vez le esté hablando a alguien hoy que está estudiando para el ministerio en un seminario o una escuela bíblica y usted ha sentido la emoción que he descrito deje que este mensaje le aliente a mantenerse fiel en sus estudios porque quiero que sepa que está cavando un pozo profundo en su vida Usted tomará de ese pozo durante todos sus años del ministerio, y si hace un cortocircuito al proceso de preparación, nunca podrá recuperarlo. Estas son palabras de aliento de alguien que ya pasó por el proceso. Bien, terminaremos nuestra discusión de la Escuela de la Fe el día de mañana. Espero que puedas seguir acompañándonos. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.